agentes de izquierda de Nazarroa y Euskal Herria, ha posibilitado la antesala de un nuevo escenario todo el mundo tiene asumido la necesidad de cambio del marco autonómico incluso se ha convertido en la referencia programática de todos los agentes políticos de la comunidad en las últimas elecciones autonómicas pero la antesala tiene dos puertas de salida una hacia tiempos pasados de reforma y de reedición del fraude a la sociedad navarra en la que todos los agentes políticos con representación legal en el Parlamento Navarro sin excepción pelean por ser los primeros en cruzar y otra, hacia el futuro democrático y de respeto hacia todos los proyectos e ideas. Nafarroco escuña, UPnR en escutik, egun goegoeraren onziñarria mantensen, zaiatzen ari da. Horretarapo, PCN eta Nafarroa Baiden, babez, osoa, aukagañera. Gaur, parlamentu barruan gertatzen ari dena, diogunaren irudia grafikoa da. Esquerra bertalea, legezkan pautzita, iruzurra, modu eroso agoan, itzartu Baina esquerra independentista, nazarrako mugimendu esquerciarra, bere el buruetan, cinco mantentzen da. Nuestro objetivo es simple y claro. Pasar del marco autonómico del negocio y de la corrupción, a otro en el que la clase privilegiada, sea la de las trabajadoras y trabajadores del país. Pasar del marco de la imposición a otro en el que sea la ciudadanía de Navarra la que decide sobre su futuro. Y para ello es necesario que las gentes de Navarra y de Euskal Herria sigamos luchando por nuestros derechos. Que no pegamos ni un ápice y obliguemos al funcionariado político representado en el Parlamento de Navarra a no reeditar otros 25 años de confrontación y de marco antidemocrático. Para ello... ANV convoca a la sociedad navarra en particular y a la sociedad de Euskal Herria en general a secundar la manifestación que el próximo 1 de diciembre recorrerá la capital de Euskal Herria a partir de las 5 de la tarde partiendo de la estación de autobuses Antigua. Bajo el lema, con el amejoramiento, no hay democracia.